Moura Suroll jornada to Moure soroll. Contenem aquí a Moure soroll. Eh, en els darrers dies del mes de gener començàvem a conèixer les noves cançons del quart disc de l'Ainara Legardón, titulat We Want's Wish. Avui la tenim a l'altre costat del telèfon per a que ens parli d'elles, aquí a Moure soroll. Bona nit, bones noches a Inara, i benvenida a Moure soroll. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, perfectamente. Muy bien acompañada, ¿no? Sí, sí, sí, aquí estamos ensayando... Unas cositas eh, con la compañía de danza que estamos preparando unos estoy preparando unos temas con ellas para presentarlo en marzo y no sabéis pilla aquí en medio del ensayo. Muy bien. Pues eh, empezamos a hablar del disco. ¿Qué pistas nos da el título para saber que nos encontramos en él? Pues yo creo que, que sobre todo creo que da pistas eh, acerca de... ...del tema de, del deseo, de la pasión... es un disco muy muy pasional... ...con bastante fuerza en ese sentido... ...y creo que el título ya, ya indica bastante. Uh -huh. Y entre Each Day All I Lie del 2005... ...y tu anterior disco Forgive Me If uh -huh. I Don't Come To Sleep Tonight... ...del 2009 pasaron cuatro largos años. Sí, sí, sí. Por suerte no hemos tenido que esperar tanto... ...para disfrutar de tus nuevas canciones... ...¿cómo ha sido el proceso de creación de este disco... ...de We Want's uh, Wish? Pues mira, ha sido el disco que, que menos he tardado en, uh -huh. en elaborar, en componer, que quizá era el que necesitaba hacer para olvidarme un poco de la mala racha, entre comillas, que, que tuve, pues como tú bien dices, de los años 2005 al 2009, que fueron cuatro años pues bastante duros a nivel personal, que acabaron en, en un disco pues como fue el Forgive Me que que bueno que, que habla de casi todo lo contrario a, a lo que habla este nuevo disco no de, de vivir la vida, de, de, de desear cosas, de desear vivir emociones y bueno, yo recuerdo que sobre el mes de, de mayo o así eh, empecé a hablar con Héctor Bardisa que es el batería que me acompaña tanto en el disco como ahora en directo uh -huh y le comenté que tenía unos, un par de temas o tres para, bueno que me, que me gustaría que él le aportara ese toque que tenía bastante más rock que los baterías con los que había trabajado hasta el momento y recuerdo que de mayo a junio pues tenía compuesto ya todo el disco o sea que fue, fue bastante un proceso muy rápido eh, hicimos dos o tres ensayos porque les de Alicante entonces pues y eh, tampoco teníamos tanta disponibilidad como para ensayar demasiado hicimos dos o tres ensayos en alicante y grabamos el disco básicamente en directo héctor y yo en, en agosto y así es como como se ha hecho rápido y eh, yo creo que, que, que con la fuerza necesaria que requería este tipo de canciones ¿no? uh -huh. bonito hablabas de, de de este disco anterior que fue como un poco terapéutico, ¿no? Sí. Eh, pero comparando este actual con los tres anteriores, ¿qué uh -huh. grandes diferencias hay? Hombre, yo creo que que quizás soy una Inara más liberada entre entre comillas, ¿no? Más he dejado atrás el regocijarme en sensaciones quizá un poco más dolorosas o, como las del Forgive Me, o más nostálgicas como las de los dos primeros discos para encarar la vida de una manera más fresca uh -huh. y, y más enérgica. Y eso yo creo pues que a nivel estilístico está plasmado totalmente con guitarras eléctricas, eh, una batería mucho más rockera, una instrumentación que siendo muy sencilla, bajo batería y guitarra y voz, pues eh, da, da una energía y, y una fuerza que, en, que yo creo que los discos anteriores no plasmaban, o al menos no de esa manera. Sí que el disco anterior, aun siendo totalmente acústico y teniendo muy poca instrumentación, tenía una fuerza, pero en su a su modo, digamos, no la fuerza de, de, de otros sentimientos más de dolor, dolor físico... Eh, del, de, del perdón de, de, de querer pedir perdón por, por, por ciertos errores cometidos y este en este disco dejo atrás todo aquello uh -huh. para mí ha sido desde luego el disco eh, que más me ha gustado hacer que menos me ha costado hacer y, y que más satisfecha me ha dejado bueno, y, y así se nota en las canciones sí. antes de empezar a hablar contigo escuchábamos eh, el primer y segundo tema You Gave Me, I Left y uh -huh. Y nos gustaría que escogieras otro para escuchar ahora. Pues mira, si quieres, te digo Before Waking Up, que uh -huh. creo que es el número uh -huh. 9 Exacto. del CD, uh -huh. Uh -huh, que es un tema que quizás se salga de, de la norma, de esto que te he comentado, que se compusieron en, en un periodo de tiempo muy corto, porque es un tema que tiene 9 años. Uh -huh. Y que incluso se grabó en, en las sesiones de mi primer disco de In The Mirror, pero quedó descartado por porque los 10 temas de Mirror hablaban de una sola historia y este se salía de esa historia, lo descarté y lo he vuelto a retomar pues tantos años después, pero con, con una visión totalmente nueva y en este tema he querido que participaran amigos que, que para mí significan mucho y sobre todo eh Eh, hablando de, de, de la letra, ¿no? de, de lo que dice de encontrarme en un lugar en el que me quiero quedar para siempre y, y en él están pues Anotminteguía de Audience, uh -huh. que, que bueno, que grabó también este tema originalmente hace nueve años, Jason Victor, que es el guitarra de, de Steve Wynn, uh -huh. eh, que ya llevábamos mucho tiempo intentando que grabara conmigo en algún disco. Hicimos hace años, en el 2005, hicimos un proyecto de improvisación juntos, pero nunca había colaborado en un disco y esta vez pues por fin lo hemos conseguido. Está Rubén Martínez de Tokyo Sex Extraction uh -huh. al bajo y un montón de, de amigos dando voces y, y poniendo sus gritos aquí a, a vuestro a vuestro oído. Uh -huh. Así que espero que os guste pues escuchamos Before Waking Up de Ainara Legardón aquí en Moros hoy. Pues hemos escuchado esta tercera canción, el corte número 9, del disco de Ainara Legardón, We Once Wish It", y seguimos hablando con ella. Eh, Ainara, tus tres primeros trabajos fueron autoeditados uh -huh. a través de tu sello Windsor Lab, uh -huh. pero este último aparece publicado por Allowed Music y Windsor Lab conjuntamente. Uh -huh. conjuntamente ¿Qué representa para ti y para tu música pasar a formar parte de una discográfica como Allowed Music? Pues mira, la verdad es que no, no puedo estar más contenta. Yo recuerdo el, el día que Sergio de Allowed Music me, me propuso eh, pues que el próximo disco saliera con loud Lo propuso un poco con la boca pequeña porque él sabía que, que el tema de la autogestión y la autoproducción era muy importante para mí y que en eso basaba eh, mi carrera ¿no? y, y el cómo hago las cosas y y bueno, después de hablar mucho con él y, y pensármelo muy bien pues la verdad es que era un paso pues casi lógico porque desde el 2005 eh, All Out Music me lleva el management desde el 2009 la distribución y ya solo queda un poco pues ya coeditar con ellos porque porque podíamos ...controlar digamos todos los aspectos de, de, de la producción del disco... ...y además la suerte que tengo es que no he perdido... ...ni un ápice de, de, de, de control sobre mí misma... ...entonces uh -huh. me, me encanta trabajar con ellos... ...es como casi como si les hubiera contratado... ...para trabajar para mí, uh -huh. es, es como yo lo siento... ¿no? ...cada día estamos en contacto con su departamento de promo... ...con el propio Sergio... Y, ...y trabajamos conjuntamente para que bueno, pues que todo salga lo mejor posible... ...y creo que realmente están haciendo un trabajo fantástico... De, ...de lanzamiento del disco... ...hoy mismo se ha confirmado el Primavera Sound... ...que es una fecha muy importante... Uh -huh. eh, ...muchísimos conciertos más que, que se están confirmando ahora... ...y eso todo es una labor que, que bueno, conjunta... ...pero que a Loud Music tiene mucho peso en ello y les estoy muy agradecida uh -huh. y otra de las funciones de Allowed Music supongo es eh, la manera de promocionar el disco las canciones uh -huh. se dieron a conocer en dosis diarias a través uh -huh. de, de su web y eh, posteriormente se, se ha podido conseguir digitalmente en formatos CD y vinilo también uh -huh. dentro de la página web Y está previsto, creo, que esté en las tiendas de toda España el próximo 22 de febrero, ¿no? Sí, exacto. Este plan de, de lanzamiento, digamos, pues ha sido algo, una idea bastante novedosa, original, como quiera llamarlo, que se le ocurrió a Sergio. A mí me pareció muy bien el, el poder ir adelantando un tema cada día y creando una especie de expectación. Sí que hemos tenido muchísima gente que a través del Facebook... ...o que nos mandaba correos electrónicos... ...que estaban bastante enganchados a... ...a lo que era la presentación día a día del disco... ...eso me ha gustado mucho porque nunca... ...nunca había hecho nada parecido... ...y sí que puedes ir conociendo la reacción de la gente día a día... ...y cómo va, si está interesando el material... ...o no está interesando... ...y, y bueno, yo creo que, que además muchísimas páginas webs ...y blogs se han hecho eco de, de la noticia del lanzamiento... El día yo creo que más comentarios hubo fue el día que se presentó Thirsty, que además de presentarse el tema, se presentó el videoclip y, y yo jamás había tenido un, un feedback parecido con, con, con nada que había hecho anteriormente. Me ha gustado mucho esa sensación y, como bien dices, a partir de esta semana ya está el CD a la venta. El vinilo creo que tardará unos días más, y el 22 de febrero ya ambos formatos estarán disponibles en las tiendas. Uh -huh, perfecto. Y hablando del vídeo, como tú decías, que también es otra manera de dar a conocer la música de un artista, uh -huh. eh, y habéis realizado el de este tema, Circe, eh, ¿te lo pasaste muy mal durante el rodaje? <risa> <risa> Porque viendo el vídeo... Eh... Eh, yo siempre que trabajo con Álvaro Sanz, que es la persona que me hace bueno, que ha hecho todos mis vídeos y que suele hacerme fotografías de promo y con el que suelo trabajar haciendo bandas sonoras y tal, siempre lo paso bien, hagamos lo que hagamos. Esta no era la primera vez que hacíamos algo en plan así de pasarlo mal, pero cuando me lo preguntan yo digo que la verdad es que lo pasé tan mal que al final lo pasé bien, o sea, ya me ya me estaba entrando la risa de, de lo surrealista de la... De la situación, ¿no? Que menos mal que no nos vio nadie estábamos solo dos personas rodando aquello porque porque era tremendo, la verdad. ¿Te parece que escuchemos otro tema? Sí, pues si quieres... Bueno, no sé. ¿Quieres que te... Pues, iba a sugerir Circe, ya que estamos hablando del, del videoclip, pero si quieres poner otro? No, podemos esta, que, que es corta. Vale, y si quieres ponemos perfecto. otra después. Ponemos ¿Vale? dos, dos juntas. Esta de Circe uh -huh. y otra más. No sé cuál... ¿Qué me pillas? No la que viene después, por ejemplo. ¿Cuál es? La, la de viene... Evil Eyes. Ah, muy bien, me parece bien. Pues escuchamos estas dos vale. y seguimos hablando contigo aquí en Moda Muy Sual. bien, perfecto. asking him for did me what I' been asking for that door, no one else but you behind the door. La música de Ainara alegardón y también sus palabras aquí en Moura Soroll. Eh, Ainara, mirando un poco al pasado, uh -huh. ¿qué ha quedado en tus composiciones en solitario de tu etapa en la banda Union de la que formaste parte? En las composiciones, poca cosa, creo. <ríe> y, y bueno, lo que ha quedado en mí es un aprendizaje pues de, de nueve años... En, en, en una banda y recorririendo los escenarios pues de españa y de europa y bueno quizá yo lo recuerdo con cierta con cierto sabor agridulce porque también aprendí muchas cosas que no quería volver a repetir a nivel discográfico a nivel de conocer en tres hijos de la industria musical que ojalá no hubiera conocido de esa manera pero bueno, también todo ese conocimiento y esa experiencia me llevó a hacer las cosas como las hice a hacer mi propio sello uh -huh. a apostar por la autogestión y, y, a, y a hacer las cosas como las hago ahora o sea que creo que todos valió la pena para para ser ahora como soy y para hacer la música que hago y como la hago ahora Ajá uh -huh. Y bueno, ya hemos visto, por lo que nos explicabas al principio, que tu carrera musical no solo se limita a estos cuatro discos editados, sino que también has realizado, por ejemplo, composiciones para bandas sonoras o lo que estás haciendo ahora uh -huh. con este ballet. ¿Afrontas de, de manera diferente crear un tema propio y uno que forma parte de otro proyecto? Claro, claro. Sí, sí. Siempre tienes que tener en cuenta pues un poco para qué va a ser usado esa pieza musical qué quiere el, el director o realizador o qué quiere la coreógrafa, en este en este caso que en el que estoy hoy aquí ensayando con ellas, qué quiere expresar con, con esa pieza y, y se te olvida un poco que se tiene que olvidar que, que, que ya no eres protagonista de ello, sino que estás poniendo tu música a disposición de unas imágenes en el caso de una banda sonora o o de un fondo de una coreografía en este caso, ¿no? Entonces eh, se, se, se encara de manera muy diferente, sí. Mm, quizá la experiencia sí que más me, me gustó hasta el momento ha sido trabajar en el último cortometraje de Álvaro Sanz, Nieve de primavera, uh -huh. porque decidí, bueno, entre los dos decidimos que, que quizá el instrumento que, que más domino, que es la guitarra, no cuadraba mucho con, con lo que él quería expresar, y trabajé con el piano por primera vez. Y lo que hicimos fue trabajar mano a mano durante un par de días, los dos, eh, casi pues 20 horas diarias, hasta que salió la banda sonora, y, y me gustó muchísimo trabajar de esa manera. O sea, que aparte de bueno pues lo que es componer para una misma, escribir unas letras y y luego trabajar con una banda en la que tú eres la jefa, entre comillas, uh -huh. pues me gusta que me gusta dejar de ser la jefa y que me dirijan, ¿no? Y que me digan un poco qué, qué es lo que tengo que expresar o, o qué es lo que ellos necesitan para completar su obra, qué es lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Y volviendo de nuevo al disco, eh, es importante destacar que nuevamente Paco Jiménez se encargado de la producción uh -huh. del mismo. Uh -huh. Cuando tuviste eh, cuando tuviste perfilado el disco, ¿pensaste que era la persona adecuada para redondear el trabajo o, o ya formaba parte del proyecto cuando se empezó? Ya formaba parte del proyecto. De hecho, con Paco trabajo ya siempre. Uh -huh. Tenemos una, una empresa conjuntamente que es Hambre y Ganas uh -huh. y es nuestro pequeño estudio, un estudio móvil con el que se grabó también el, el disco anterior y, y este disco, que, uh -huh. como digo, pues nos trasladamos a, a Alicante a grabarlo, pero fue con todo nuestro equipo y con y con las manos y los oídos de, de Paco Jiménez, que ya cuento con él para, para todo, la verdad. Uh -huh. eh, ¿Te parece que escuchemos un tema más? Uh -huh. ¿Cuál escogemos ahora? Vamos a ver. Ah, pues mira, la creo que es la cuatro... Hacks That Won't Last, uh -huh, que fue más o menos el detonante de, de, de darme cuenta de que estaba ante ante unas canciones de corte diferente a, a, a, a los anteriores discos. Fue la, la primera que compuse más rockera, digamos, y que dije, jo, por aquí me gustaría tirar... Eh, me gusta cómo me lo paso tocando en directo de esta manera uh -huh. y un poco la que marcó la que marcó otros temas que vinieron después. Pues escuchamos uh, Hooks That One Last de Aina Alegre Gardona aquí en Moura, Sr. suroll Pues continuamos aquí escuchando las canciones de Ainara y hablando con ella. Eh, eh, ahora ya hablamos de los directos. ¿Cuándo empezarás sí. a presentar en directo las canciones de este disco y cómo serán los conciertos? Pues mira, eh, realmente las canciones de este disco ya empezamos a, a presentarlas en septiembre, el septiembre pasado, uh -huh. después de, de grabar el, el disco en agosto, en formato dúo, batería y guitarra y voz, ¿no? Uh -huh. ...y con esta formación hemos dado pues unos conciertos... ...que yo considero que fueron bastante interesantes... Eh, ...sobre todo los dos que dimos en el Festival Monkey Week... ...en el Puerto de Santa María... Mm. ...porque fue un poco testar o poner a prueba el nuevo material... Mm. ...y la reacción de la gente, ¿no? Ante un cambio, porque siempre yo creo que la gente tiene en mente... ...esa Inara más, más tranquila, más sosegada... Y, y yo creo que funcionó muy bien, muy bien, la, los comentarios fueron increíbles, sobre todo, ya te digo, de, de los conciertos que vi en ese festival. Uh -huh. y, y a partir de ahora, pues, eh, bueno, dimos también en, en Barcelona en noviembre otro par de conciertos muy, muy bonitos, el de Lelio Gaval uh -huh. fue precioso, formato dúo también, y ahora eh, empiezo ya con el disco en la mano, digamos, este domingo en Elche... Uh -huh el día 24 en Murcia, en el Festival Microsonidos, eh, el 22 eh, de marzo en Madrid, en Moby Dick, que será la presentación oficial en Madrid de, de estas canciones, y para ello pues eh, se vendrá Rubén Martínez de Tokio Sex Extraction al bajo uh -huh. y Anot Mintegui a, a, a la guitarra y coros. ...y después, bueno, pues están confirmando más fechas... ...como la del de Primavera uh -huh. Sound... Eh, ...que también estaremos con la banda completa... Eh, ...Donosti el 12 de mayo... ...Bilbao el 13 de mayo... ...y hay algunas que aún no puedo confirmaros... ...pero que, que están por cerrar... ...o sea que, que, bueno, se prevé que... ...que venga una primavera... ...bastante cargadita uh -huh. de conciertos... ...que es lo que a mí me gusta... ...y con lo que disfruto, la verdad y bueno, pues con una banda de formación cambiante, como casi siempre. Cuando se pueda ir con la banda completa, se irá con la banda completa, y si no, pues iremos Héctor y yo en formato dúo, uh -huh. que la verdad es que las canciones están montadas de esa manera, y en, y en varios de los temas del disco no hay bajo, y, y está simplemente batería, guitarra y voz, y así quedarán. Muy bien. Uh -huh. Pues nada, ya para acabar, me gustaría que nos recomendases algunos discos músicos o proyectos musicales recientes que te hayan emocionado en estos últimos meses. Uh -huh. Pues mira, te puedo decir que ahora estoy metida bastante en el tema de la música libre y música improvisada, uh -huh. y, y uno de dos o dos de los últimos discos que, que he comprado y que me han gustado mucho son el de Sin Red, que se llama Aguacero, y un proyecto de la saxofonista y percusionista Chefa Alonso con, con eh, Albert Kraul, que es un alemán que toca el clavicordio y el piano, y son discos de, de improvisación uh -huh. que, que me han encantado, y en eso estoy más o menos metida. Y, y así por decirte alguien más cercano, pues mira, por ejemplo, Moby Dick, que... Eh, así se llama, bueno, es el nombre artístico de, de Neko, un chico uh -huh. que conocí porque me teloneó en Bilbao el año pasado y me encantó lo que hace, me encanta su disco y, y este año coincidiremos en, eh, de momento en un par de conciertos de la gira también y, y os lo recomiendo desde aquí, Moby Dick se llama. Pues indagaremos y escucharemos canciones de, de las tres propuestas que nos ha sugerido. Sí, uh -huh. Pues eh, Ainara, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Por abandonar por un momento tu trabajo o tu, o tu dedicación al, a la música de este ballet y por explicarnos tantas cosas. Gracias a vosotros. Y gracias por tu música también. <ríe> Muy bien, a vosotros que la escucháis, uh -huh. si no, no tendría sentido hacerla. Bueno, pues nada, esperamos verte por aquí por Barcelona pronto. Y a ver si en mayo, a ya sabéis. Uh -huh. <ríe> Muy bien, pues, gracias. Pues eh, lo apuntamos. Gracias por todo y hasta pronto. Un abrazo. Brazo, adiós. Hasta luego. spot. Moura Suroll